Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más a Don de Lenguas. Les habla Alejandro González y hoy está conmigo también Paloma Muñoz Hierro. Hola. Y vamos a hablar hoy sobre sexismo lingüístico a raíz del eh, artículo que publicó el académico de la Real Academia Española, Ignacio Bosque, en la que defendía un... o mejor dicho, no defendía el uso que las feministas y mucha, muchos colectivos defienden sobre el idioma español. Vamos a comenzar leyendo un artículo en inglés y luego pasaremos a explicar en qué consiste las ideas que presenta Bosque en su artículo. Así que, sin más, le doy la palabra a Paloma. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Yo he traído hoy un artículo de un libro de teoría de la traducción llamado Introducing Translation Studies, Theories and Applications, de Jeremy Montheid. Y hay un apartado bastante breve que me gustaría leer, aunque lo voy a leer en inglés porque no he tenido acceso a la traducción ni tiempo para traducirlo, sobre la traducción y el género. Entonces voy a hablar un poco de, de, este, de los aspectos generales y después daré algunos ejemplos de traductoras que trataban de traducir sus textos, especialmente obras literarias, desde un punto de vista feminista. Y después debatiremos un poco acerca de, de los temas que surjan a partir del artículo y más adelante, como ya ha dicho Alex, comentaremos otro tipo de, de temas. Bien, comienzo The interest of cultural studies in translation inevitably took translation studies away from purely linguistic analysis and brought it into contact with other disciplines. Yet, this process of disciplinary hybridization has not always been straightforward. Sherry Simon, in her work Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Transmission, which was published in 1996, criticizes translation studies for often using the term culture as if it referred to an obvious and unproblematic reality. Lefebvre, for example, had defined it as simply the environment of a literary system. Simon approaches translation from a gender studies angle. She sees a language of sexism in translation studies with its image, images of dominance, fidelity, faithfulness and betrayal. Typical is the 17th century image of les belles infidèles, translations into French that were artistically beautiful but unfaithful. Or, for example, George Steiner's male-oriented image of translation as penetration in After Babel. The feminist theorists see a parallel between the status of translation, which is often considered to be derivative and inferior to, or to original writing, and that of women, so often repressed in society and literature. This is the core of feminist translation theory, which seeks to identify and critique the tangle of concepts which relegates both women in translation to the bottom of the social and literary ladder. But Simon takes this further in the concept of the committed translation project, and I quote, For feminist translation, fidelity is to be directed toward neither the author nor the reader, but toward the writing project, a project in which both writer and translator participate. End of quote. Simon gives examples of Canadian feminist translators from Quebec who seek to emphasize their identity and ideological stance in the translation project. One of these, Barbara Godard, theorist and translator, is openly assertive about the manipulation this involves. And again, I quote, the feminist translator, affirming her critical difference, her delight in re rereading and rewriting, flaunts the signs of her manipulation of the text. End of quote. Simon also quotes, the introduction to a translation to Lise Gauvin's Lettres du Notre by another committed feminist translator, Suzanne de Lopinière. The latter explains her translation strategy in political terms, and again I quote, my translation practice is a political activity aimed at making language speak for women. So my sec my signature on a translation means This translation has used every translation strategy to make the feminine visible in language." End of quote. One such strategy discussed by Simon is the treatment of linguistic markets of gender. Examples quoted from De Laudepinière Lop translations include using a bold E in the word one to emphasize the feminine. For example, also the capitalization of the M in human rights to show the implicit sexism or the neologism author with an e as opposed to author with an o to translate the French auteur or the female personification of nouns such as ob, don or amanefer in Spanish with the English pronoun she. Other chapters in Simon's book revalue the contribution women translators have made to translation throughout history. discuss the distortion in the translation of French feminist theory and look at feminist translations of the Bible. Among the case studies are summaries of the key literary translation work carried out by women in the first half of the 20th century. Simon po points out that the great classics of Russian literature were initially made available in English in translations produced mainly by one woman, Constance Garnett. Her 60 volumes of translation included most the entire work of Durjanov, Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov and Gogol. Bueno, básicamente esa es el, la parte del artículo que me gustaría leer y a partir de él podemos destacar algunos aspectos, como por ejemplo, como ha mencionado antes, la, la utilización de, de la palabra one con una e al final en negrita para marcar que, que está haciendo referencia a una mujer, Por lo tanto, quizás podíamos extrapolar esto al español de algún modo, ya no solamente a la traducción, sino a, a las lenguas en general. Por ejemplo, en español muchas veces tratamos de mmm, modificar el lenguaje para que abarque no solamente a hombres, sino también a mujeres, como puede ser, por ejemplo, algo tan simple y tan extendido como escribir una arroba para no tener que poner a una A o una O, o una a y una O separadas por una barra, o una X incluso, lo cual ortográficamente, pues, obviamente, es incorrecto. En relación con esto último que tú acabas de explicar, si te parece, voy ahora a leer parte de un artículo en el que Ignacio Bosque se defiende de las críticas del de colectivo feminista y otros colectivos, que abogan por el uso de esos símbolos o por el uso de as y o, siempre que se redactan palabras, antes de entrar, como se dice, en harina y pasar a analizar ejemplos más concretos. De acuerdo. Así que, por ejemplo, Bosque eh, dice en un artículo que leí o pude leer en el ABC hace poco, que ante los argumentos de los lingüistas, los responsables de las guías, podrían decir que sus recomendaciones proceden de su sensibilidad ante la discriminación de la mujer en el mundo moderno, entre comillas. Pero ese argumento dice él que es insostenible, ya que califica arbitrariamente de sexista al grupo absolutamente mayoritario, por otra parte, de mujeres y hombres con una sensibilidad diferente. Según Bosque, un buen paso para la solución de ese problema de visibilidad sería reconocer Simple y llanamente que si se aplican directrices que están en esas guías de uso del lenguaje no se exista como ellos promulgan, eh, no se podría hablar directamente. Y yo creo que esto es algo en la que la gran mayoría de personas que trabajamos con lenguas eh, estamos de acuerdo. Es imposible hablar de forma informal o fluida diciendo... Eh, la, no sé, los niños y las niñas, refugiadas, refugiados, y esto enlazará con otro aspecto de, del uso que hablaremos, del que hablaremos después. Eh, Bosque dice que cree que estas propuestas están pensadas solo para el lenguaje oficial, que no serían parte del lenguaje cotidiano. También afirma, y yo comparto aquí su opinión, que la mayor parte de las guías han sido escritas sin participación de lingüistas y que en algunos casos las propuestas abogan por aspectos gramaticales o léxicos firmemente asentados en nuestro sistema, pero que tienen matices o anulan distinciones que pueden llegar a ser confusas en clase de lengua para alguien que está aprendiendo el idioma. Y por último, para terminar un poco con las ideas de Bosque, él tiene claro que el propósito último de estas guías de lenguaje sexista no es algo loable porque quieren contribuir a la emancipación de la mujer y a que acá y al que y perdón, y a que alcance su igualdad con el hombre en todos los ámbitos del mundo profesional y laboral, pero no tiene sentido forzar eso forzando unas estructuras lingüísticas para que se conviertan en un reflejo de la realidad que que no existe, y tampoco para impulsar políticas normativas que separen el lenguaje oficial del real. Gracias por, por la información que, que aparecía en el artículo. Es cierto que, que muchas veces en, en español sí que tratamos, como decía antes, tratamos de ser quizás demasiado políticamente correctos y... y muchas veces vamos a encontrar el principio de, de economía lingüística que caracteriza por lo menos el español y la mayor parte de las lenguas romances porque obviamente nadie mantiene una conversación informal o no tan informal diciendo los niños y las niñas, los chicos y las chicas, las mujeres y los hombres llega un punto en el que tienes que generalizar para, para economizar porque si no las frases serían eternas y estarías hablando siempre porque al fin y al cabo un español todo tiene un género, no existe un género neutro Y en otras personas, en lugar de, de optar por, por decir las palabras en ambos géneros, prefieren utilizar otro tipo de palabras, como por ejemplo las personas sin trabajo, en lugar de decir los parados, porque tendría que decir los parados y las paradas. Eh, lo, lo las personas... me parece una aberración, pero perdón por el, la cuña. Um, hombre, realmente yo no comparto la opinión de quienes defienden que que en el lenguaje deberían representarse tanto las mujeres como los hombres de esa forma porque obviamente cuando alguien dice los parados nadie piensa solamente en hombres parados sino en mujeres y hombres pero bueno hay opiniones para todos los gustos al fin y al cabo y eso es un poco de lo que de lo que hablaba en el artículo que acabas de mencionar hay otros aspectos también bastante interesantes en, en, bueno, en todos los idiomas pero obviamente no nos vamos a centrar en el español Como pueden ser, por ejemplo, cosas tan básicas que aprendemos como cuando somos niños, como los nombres de las profesiones, que muchas veces hay, hay nombres de, de profesiones que adjudicamos directamente a un género, ya sea hombre o sea mujer. Por ejemplo, cuando alguien piensa en enfermería, muy poca gente se plantea que pueda ser un enfermero. Siempre se dice la enfermera, ahora viene la enfermera. Y nadie a no, a no ser que quieras especificar que es un hombre. Si tú piensas en enfermería, probablemente piensas que se está formando un grupo de mujeres. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la palabra médico, que mucha gente utiliza la palabra médico en masculino, incluso cuando se refiere a una mujer, o juez, o incluso músico, que se utilizan en masculino independientemente de que estemos hablando de, de un hombre o de una mujer. Y esto es todavía más flagrante en el francés, porque, por ejemplo, la palabra profesor o profesora en francés sería profesor, y lo utilizan en masculino tanto para hombres como para mujeres. Es algo tan básico que aprendes en la escuela uh -huh. como eso. Entonces, ¿hasta qué punto el lenguaje es machista y hasta qué punto la forma que tenemos de percibir el lenguaje crea un poco la realidad que percibimos? Es decir, si concebimos que la palabra profesor siempre es masculino o la palabra médico siempre es masculino, ¿realmente deberíamos cambiar eso o no deberíamos cambiarlo para para tener una concepción del mundo más menos discriminatoria. ¿Qué yo creo de? que la pregunta más que si eso es machista o no, o puede influir en la sociedad que lo hace, que yo creo que nadie puede negar eso, es realmente si se utiliza eso para ese fin, porque no es ya que lo sea, sino si nosotros queremos darle ese valor. Para mí es donde radica el problema de, de, todo, de todo este tema. Porque no es muchas veces el decir médico o decir músico, sino lo que quieres decir cuando dices médico o músico. Y a veces se le da más importancia a decir, por ejemplo, ha dicho músico y es una mujer. Simplemente por quedar polémica que por el mero hecho de que lo haya dicho con una intención o no. Claro, pero yo creo que es, que es, un, que es distinto. Es distinto a a utilizar, eh, como decía antes, el, ambos géneros de una palabra en una misma frase, niños y niñas, creo que es algo distinto. Porque cuando tú dices niños, los, los niños en general puede incluir de todo, pero cuando alguien dice médico yo pienso automáticamente en un hombre. Nunca se me ocurriría pensar que el médico es una mujer y luego si veo una mujer digo, vale, la médico o la médica diría yo, pero bueno. Pero yo creo que ahí no debe... Creo que eso es parte del, del lenguaje que no deberíamos cambiar el lenguaje sino que deberíamos cambiar la sociedad obviamente el, el lenguaje influye en la sociedad y viceversa y podríamos entrar en ese debate continuo pero si cuando te dicen médico tú piensas en un hombre ¿y tú no, no piensas en un hombre? sí, sí, yo también lo no. hago pero yo no creo que sea culpa del lenguaje per se sino que es culpa de la sociedad que ha utilizado el lenguaje para eso no hombre, del claro lenguaje que... Claro que sí, pero pero porque por motivos históricos, antes Obviamente, solamente claro. los, médicos, los hombres eran médicos, y, pero y ahora ya no. Y el lenguaje ha evolucionado también mmm, siguiendo unas, un contexto hi histórico que ha hecho que el lenguaje evolucione así. Si hubiese sido al revés, a lo mejor se diría médica y nos parecería normal y yo estaría defendiendo que se dijese médica en vez de médico. Pero al fin y al cabo me, me parecen no son nimiedades, pero me parece algo tan relativamente poco importante porque se supone que queremos llegar a, un, a una situación de igualdad entre hombres y mujeres que si somos objetivos debemos decir que no la hay todavía, mal que nos pese. Pero para llegar deberíamos... Poder dejar a un lado toda esta polémica inútil, que para mí es inútil. Llevamos dos semanas en España hablando sobre lo que ha dicho Ignacio Bosque en su artículo y las miles de reacciones de gente que además opina libremente y alegremente. Y bueno, pues nos da igual. Y mientras que salga una ley que prohíba el aborto, que es realmente algo primordial para alcanzar cierto estatus de igualdad, decidir que cada persona haga lo que quiera con su cuerpo, me parece a mí pero esto ya es avanzar hacia um, bueno, una discusión eh, que nos alejamos de lo lingüístico <risa> sí, así que, que volvamos los a lo lingüístico eh, no... no no pero no no son matices políticos no son claro que no el... pero una vez que empezamos a hablar de cosas como sacar leyes pues o aprobar leyes pues no creo que no me siento capaz de no entrar en matices políticos así que creo que a lo mejor deberíamos sí volvamos a lo lingüístico con el tema lingüístico que es un poco más neutro y hablando de neutro y de, a, a, en relación con lo que decías tú de la historia del lenguaje Me, me gustaría mencionar que que posiblemente la razón por la que las palabras bueno posiblemente no la razón por la que las palabras tienen un género en español proviene del latín en, la, en latín eh, existía el género neutro y cuando el latín eh, fue evolucionando en español el género neutro se fue repartiendo las palabras en género femenino y masculino de una forma bastante arbitraria y sin ningún criterio y entonces ahora nos encontramos con Curiosidades como, por ejemplo, que las cosas abstractas, los conceptos abstractos, son siempre masculinos, por ejemplo, lo bello, lo hermoso, lo abstracto incluso, es decir, son siempre siempre palabras masculinas, y sin embargo, en idiomas como el inglés, que obviamente no es una lengua romance, pues no existe el mismo problema. De hecho, supongo que te habrá pasado alguna vez leyendo un texto en inglés que comienzas a leer pues, un libro o un artículo Y hasta bien avanzado el texto no te das cuenta de que la persona de la que habla es un hombre o una mujer porque hasta que no aparece un pronombre o un deíctico que haga da referencia al, al personaje principal, no sabes si es un hombre o una mujer. Y a mí me ha pasado alguna vez que estoy leyendo y cuando me doy cuenta de que el personaje principal es un hombre o es una mujer, yo pensaba lo contrario. Y, y me cambió totalmente, me cambia totalmente la, la percepción que estaba teniendo de, de lo que leía. O en cabina, que es incluso peor. empezaron un sí, discurso no ajá, saber interpretando, si por es un supuesto, hombre o Por supuesto. Y algo también bastante interesante son, por ejemplo, las palabrotas y el, el machismo, por así llamarlo, o el sexismo en las palabrotas, porque todo el mundo conoce las connotaciones que tiene la palabra coñazo en contraposición con las que tiene la palabra cojonudo, que, bueno, pues creo que todo el mundo sabrá a qué me refiero, o incluso los insultos, porque no es lo mismo decir eres un zorro que eres una zorra o eres un perro que eres una perra así que bueno también es algo que quizás resulte interesante y ahora ya que um, podemos relacionar el lenguaje obviamente con la traducción y la interpretación también me gustaría saber cuál es tu opinión sobre las organizaciones internacionales en el sentido en que muchas, muchas de ellas siguen políticas de género a la hora de traducir Y, por ejemplo, haciendo prácticas para, para organismos internacionales de las Naciones Unidas, nos piden que sigamos a política de género y que, por ejemplo, digamos las refugiadas y los refugiados, y pongamos las barra los refugiadas barra refugiados um, angoleñas barra angoleños, lo que sea. Y que no sé si te gustaría emitir una opinión al respecto o simplemente comentarlo. Es prácticamente la misma opinión que... Que antes cuando he hablado de temas un poco más escabrosos es, es una política de estilo que como ya sabemos muchas instituciones No, pero no es de estilo, y, es de género Sí, es de estilo y de género a la vez porque aunque pueda empezar siendo de género, se acaba convirtiendo en estilo Hombre, y sí, lo de género claro. se acaba, yo creo que parte de esa política de género se acaba olvidando porque cuando tú te pasas el día entero poniendo as barra os, as barra os, o sea, tú ya sabes desde el primer momento que eh, la primera frase del, del texto que van a ser as barra os, pero las otras 500 veces que lo tengas que poner va a ser más una cuestión de estilo desde el punto de vista del traductor, me refiero Hombre, claro que sí, porque al fin y al cabo estás modificando el texto, pero estás modificando el estilo debido a la política de género que a, eso a lo que me refería yo, obviamente es una política de estilo también, porque están relacionadas, si tienes que modificar tu texto pero a lo que me refería era que tienes que seguir la política de género pues supongo que por motivos eufemísticos o para ser políticamente correctos. Como decía, me parece que se puede llegar a ser eh, igual de políticamente correcto intentar alcanzar uno, una igualdad de géneros o de sexos, depende el estilo que usemos, sin, sin ...tener necesidad de recurrir a ese tipo de, de estrategias, de tener que poner as barra os en todas las palabras... ...y que creo que muchas veces se hace más importante eso, como he dicho antes, que el hecho en sí de alcanzar esa verdadera igualdad. Puede parecer que me obceco mucho en ese tema, pero es que me parece... ...trabajamos con lengua, somos traductores e intérpretes... Y, y tiene que ser algo muy importante para nosotros. Y aquí me viene a la cabeza una frase que escuché no sé a quién ni cuándo, que decía que en letras y sobre todo en traducción e interpretación, bueno, en letras en general, ya está todo estudiado. Entonces, tenemos que darle vueltas a las cosas y no podemos innovar de tal manera como se hace en ciencia. Pero bueno, volviendo a esa política de género... Crees, ¿Crees que puede tener que ver el hecho de que todos los textos de las organizaciones bueno todos los textos estoy generalizando pero una gran parte de los textos de las organizaciones internacionales están escritos en inglés porque obviamente como decía antes en inglés ese problema no existe entonces en el momento en el que tienes que traducir un texto en el que no existe un problema relacionado con el género obviamente te planteas si estás siendo machista cuando si lo estuvieras escribiendo tú no tendrías ningún problema en poner los refugiados de donde sean pero ¿Crees que está relacionado con la traducción en el caso, en este caso en particular? Es posible, porque ahí podríamos plantearnos si el inglés no fuese la lengua mayoritaria y fuese al revés, si se hiciese, por ejemplo, del español al inglés, ¿qué harían los traductores al inglés? Si nosotros tuviésemos refugiados y refugiadas? si, eso, si ellos pondrían refugees o pondrían un adjetivo que indicase uh -huh. que son hombres y mujeres. A lo mejor son, verlo desde ese punto de vista nos puede servir también para pensar en qué estrategia podríamos adoptar si no solo lo hiciésemos en nuestra combinación, en inglés español, si por ejemplo claro, viniese pero, de otra. Pero es que, eh, hombre, yo obviamente no tengo la, la concepción de las cosas que tiene una persona de otra cultura o que tenga otra lengua materna, porque para mí todas las cosas tienen un género. Es imposible que un objeto no tenga género. entonces en el momento en el que hablas un idioma como lengua materna, en el que las cosas no tienen género per se, la concepción que tienes de la realidad es totalmente distinta. Y muchas, eh, Yo recuerdo que tuve una conversación con una con una amiga mía estadounidense a que le parecía muy muy curioso que para mí todo tuviera un género, que tuviera que ser macho o hembra, por así decirlo, los objetos que inanimados, y le, le sorprendía muchísimo, le llamaba muchísimo la atención, y decía que ella no, no sabría ponerle género a ciertas cosas, que no, no sería capaz por eso me, me hacía la pregunta de si, de si tendría que ver con la traducción, porque realmente esa concepción que tenemos del género no, no existe en todos los idiomas ni mucho menos pues sí y lamentándolo mucho se nos acaba el tiempo y pues me encantaría cortar aquí en esta pues me gustaría antes de terminar también hacerte una pregunta sobre, sobre lo que decíamos antes de ser extremadamente políticamente correctos en interpretación porque claro en cabina en traducción sí que te pueden imponer unas normas de estilo pero cuando estás en cabina interpretando por lo menos en simultánea es extremadamente complicado incluir ambos géneros en en un mismo concepto porque no tienes tiempo porque tienes que hablarlo lo más rápido posible o utilizar las palabras más cortas posibles sí. y crees que, que esto supone una contradicción, porque mientras te imponen normas de género en traducción, no te las imponen de forma tan estricta en interpretación. Oh, yo creo que obviamente sí que es una contradicción y que entonces ahí para mí se recalca más la idea de que es una imposición de estilo y ya no de, de género de, para alcanzar una igualdad, porque si un intérprete de las Naciones Unidas tiene todo el derecho a decir los refugiados, y un traductor no puede decir los refugiados, que tiene que decir las refugiadas barra os, entonces es que hay una pérdida de coherencia, me parece enorme, que, que en parte le quita legitimidad a, a esa demanda de intentar imponer un uso que además no es natural. Pues mejor no lo digas muy alto, no vaya a ser que tengamos que empezar en interpretación a decir ambos géneros. <risa> Pues nada, muchísimas gracias Paloma por, por okay. haber estado hoy aquí y esperemos esperamos que, que haya servido este pequeño debate para suscitar más debates en otros entornos y nos vemos, escuchamos la semana que viene en Don de Lenguas. Gracias. Hello.